a leer un, eh, una cosa que sacó la diaria de, de, de Jorge y, bueno, acá, esperemos que, que escuchen. El ex-integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, MNT, Jorge Zabalza, uno de los nueve rehenes de la dictadura, falleció en la madrugada de este miércoles con 79 años en el Hospital de Clínica, donde estaba internado en este delicado complicaciones derivadas de un cáncer de esófago con el que había sido tratado hace unos años. Su pareja, Verónica Engler, confirmó la noticia esta mañana en su cuenta de Facebook. Zabalza, mejor conocido como El Tambero, era de Minas, hijo de Pedro Zabalza Rospié, un dirigente de revista, varias veces intendente de La Valleja y también senador. En 1968, en Montevideo se integró al MLN y protagonizó varios de los episodios de la guerrilla Tupamara. Fue uno de los presos que se fugaron de la cárcel de Punta Barretas en 1971 y luego fue uno de los nueve rehenes tupamaros que estuvieron presos en distintas partes del país durante toda la dictadura desde 1972 hasta 1985, junto con Raúl Sendic, José Mujica, Huidobro, Rosenkov, Henry Engler, Julio Marinari, Jorge Manera y Adolfo Guasé. Su hermano menor Ricardo Zabalza también fue Tupamaros, fue asesinado por la policía en la operación conocida como la toma de pando el 8 de octubre de 1969. tras su liberación en 1985, el tambero continuó militando y siendo dirigente del MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. <coughs> Ahora, inserto en la legalidad, dirigió el quincenario Mate Amargo y el periódico Tupamaros. En 1994 fue electo edil por el Frente Amplio y fue presidente de la Junta Departamental de Montevideo, donde tuvo uno de los enfrentamientos más conocidos con su propia fuerza política al negarse a votar la concesión del Hotel Casino Carrasco, como planteaba en aquel momento el entonces Intendente Mariano Arana. El episodio derivó, por ejemplo, la renuncia de Tabaré Vázquez a la presidencia del FAB. Siendo presidente de la Junta Departamental Capitalina, le tocó brindar discursos ante visitantes extranjeros, algunos de los cuales son recordados por las críticas que incomodaron a los visitantes, pero también a integrantes del FA, que por entonces ya gobernaba Montevideo. En 1997, en una visita protocolar del presidente electo de Francia, Jacques Chirac, Zavales aprovechó su discurso en la ceremonia de entrega de las llaves de la ciudad al visitante para condenar las pruebas nucleares francesas en los atolones de Oceanía. En principios de 1999, después de las definiciones del cuarto congreso del MPP... ...Zabalza abandonó la organización junto con el entonces senador Elio Chartu ...y crearon la corriente de izquierda, la CDI. En las elecciones de ese año, Zabalza fue candidato a senador y a diputado... ...por la lista 5271 del Encuentro progresista frente a Amplio. En el año 2000 se alejó del FA y lo hizo cuestionando en particular a sus ex compañeros del MLN. En 2009, en plena campaña electoral, dijo en una entrevista en La Diaria entre los proyectos de Pepe Mujica y la calle hay solo diferencias de grado. también decía también decía, cuando me dicen que Mujica es un traidor digo que no porque él expresa una realidad que existe como también lo hace Danilo y Vázquez. en eso Pepe hace lo mismo, expresa una realidad pero lo que siempre sostuvo el MLN y el MPP es que los Tupamaros no estamos para ese papel sino para postular a la revolución y hacer un trabajo de masas y practicar la rebeldía y acostumbrar a la gente a que pueda hacer las cosas por sí misma. Eso estuvo en un periodo del MPP y viví esa etapa con mucha alegría. En el 2015 presentó su libro La experiencia de Tupamara pensando en futuras insurgencias y en el 2019 La leyenda insurgente. En los últimos años participó en distintas actividades en defensa de los derechos humanos. Militó por la anulación de la ley de caducidad y en el 2001 fue uno de los seis condenados por atentado por la protesta del 15 de febrero de 2013 en la sede de la Suprema Corte de Justicia contra el traslado de la órbita penal a la civil de la, de la entonces jueza Mariana Mota que tenía, su cargo, que tenía a su cargo más de 50 expedientes vinculados a la violación de los derechos humanos en la dictadura. Bueno, es así. Entonces, estuvimos hoy allí también despidiendo de salimos con la familia, con muchas compañeras, con muchos compañeros. Este, y bueno, mucho dolor, mucha militancia, muchos jurisdicciones también y esto tiene que Bueno, ser una espora una revertida para todos y todos. ¿no? Eh, bueno, ¿te parece que escuchamos el apoyo al récord y cambiamos ahí un poco la, la tristeza? Bueno, Vamos. <risa>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 Vamos a saltar un poco Sí, vamos arriba ¿no? Vamos arriba ¿no? ¿no? Aguante ¿no? Ahora hay que nosotros nosotros Hay que, hay que dejarlo Bien alto También, también. que la lucha no, no se va a morir ¿no? Ahora No te estoy cuenta De una cosa Que Esto es todo como raro ¿No? El veto ya no es El veto de antes Está raro Es el mismo bien. El estudio no es el mismo Claro Está en diferente ¿El posición el... Sí entonces, no. Lo tengo que mirar De costado El veto ahora. El veto de Florida De Florida eh? Sí, floridense Soy sí, bueno, saludo grande al todos y a toda la gente de Florida. No de Florida. ¿Lo están López escuchando? No ¿Se escucha? Maldonado también. Con todas la las hace. repetidoras de territorio nacional. FM 24. 27.9. Ahora somos como un sándwichito. Estamos entre medio de eh, el menú, el, el menú informativo. informativo. Que son las burritas que estuvieron antes con el menú informativo. Y es Rayo Moscú. Rayo Moscú. Ah, es public. Ah, que como el ¿no? El cuento de Miramba del Cielo y pasa ¿no? Y ahí ahora sí, con todos los... ¿quienos? Ahora ¿Qué? se confunde, porque pasa de todo, ¿no? Pasan guanillas, satélites, de todos, ni de ningón, y más claras, ¿no? El el no? Tron, los tron, rusos tron, se la creen a claro. Estados Unidos, todo señor, no sé qué está haciendo. ¿Estoy ahí? De no, ¿no? todo el Madrid en Estados Unidos. En cualquier momento. Sí, y se van a quedar adentro para siempre. De Estados Unidos. cuando este, Trump este... Truman era, Truman Show. Truman sangre fría. Ese quiso hizo, bueno, cuando perdió que se le hicieron meter en Capitoli y todo eso. Oh, oh, no, como la película, la bizarra. Matados a Cienero? Sí. Qué quemar, no qué, ¿Qué? es ¿no? Un poco más, ¿eh, no? Bueno, bueno compañeras bueno, y compañeras, bueno, empezamos otro jueves acá en el vale. 24 en la eh, de la audición. De, de rock. De rock. No, de todos los juegos. De los ciudadanos de Camu. El teléfono sí, es, bueno, es 098-979-979. Sí. 098-979-979. ¿Puedo decir de vuelta? 098-979-979. Cualquiera 979 979. que se quiera comunicar y mandar un mensajito y contar lo que está sí. pasando allá en San Antonio. Radio verdad? Verdad. Sí, radio, verdad. Radio, verdad, radio al, al momento. Sí sí, sí, sí, la mesa suena. La suena, se sí, deja. Lo que pasa es que hay que pedir disculpas a todos que venimos con Javi de un provecho, Javi ya salió hace 10 días, yo hace una semanita, un saludo bien. para todos los compañeras y compañeros que, tienen, que tengan atravesando no, la enfermedad ¿no? y bueno está y a los que no somos compañeros también que la salud siempre sí, está para Mira. Y bueno, el trabajador de la salud es así, para informarnos, hubo el martes, bueno yo te di licencia aparte, no, no médica es, ya, pero te di licencia. yo trabajo. El martes sí. el 22, fue una marcha de la FUS. tuvo linda. Estuvo linda, hubo gente, nos concentramos a las 9 de la mañana ahí en el obelisco y seguimos caminando hacia el Ministerio de Salud Pública. Una marcha linda, que la consigna era por las compañeras y los compañeros de casa de Galicia por el conflicto que, tiene, que tenemos nosotros, el CAMU, y por los eh, funcionarios de... Allá en es? no, Salto. No, en Salto. ¿Debaja? Ah, sí, te preparo así, disculpen, pero no, no me acuerdo mucho. Bueno, se habló hablado sobre eso y también estaba en la cocina. Y que donde sí. se ponga un poco de pensado, allá vamos a ir en a, ir a, ir a para allá. Vamos para Salto. Sí, vamos a ir para, allá. Vamos a ir para el Salto, donde no, sigan con esa... Wow, la gente no pagar. el ah, y la prepotencia patronal que en todos lados se deseminó seminones está avanzada, ¿no? Derechosa, parece que están... Bueno, claro. comentan camisetas, pero acá las clases populares y sumergidas de la trabajadora tienen que ponerle un freno a esto y bueno, la otra instancia también que por la cual nos movilizamos es por esta suerte de, de 132 artículos. 175 artículos. artículos. Partamos de la premisa que ya los 500 fueron metidos a vivo claro. se bajaron a los 131 cuatro sí. pero digo todo mal ¿no? porque porque eso, uno lo no dijo de, pues, de sí. no ¿para prefiero, quién? ¿para quién? para ellos pues ¿Sí? empezaron a sacar los derechos de todos nosotros de vuelta ¿no? y, y ya y veníamos no, con no, el postrecito no, de antes con la ley antipiquete también ¿no? con la ley sí. Sí, sí, sí, sí sigue ¿no? todo sigue a, a su vez la ley antiterrorista Cadillo que se vos sos acá el eh, terrorista, te afeitaste. Sí, sí. Hay cosas raras. Claro. ¿sí? Tío, que... Si el no estás se yo me afeité, ahora estamos en otra situación. Yo me puse de solante que la gente sepa, ¿no? Pero bueno, ta, Hola, estamos. Mi papá para para me tío. está escuchando, le mando un saludo a mamá y a papá y bueno. tenemos a Sonia González en el micrófono que nos va a hablar un poco más, a profundizar sobre toda esta suerte, porque después de la movilización hubo una tripartita que fue en el Ministerio de Trabajo con la gente de la FUS, nosotros los representantes de AFCAMU, gente del Ministerio de Trabajo y cómo se llama esto, los, los directores el director del Casmo eh, Rodríguez... Eh, no se Horacio. Horacio Rodríguez. Bueno, vamos a hablar con Sonia, entonces. Sonia, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? Y estamos acá metiendo el... ¿Ya <risa> ¿Te el post-COVID. El post-COVID post que cada vez que hablamos se nos prenda un poco la, la, la garganta. Estamos como Darío Rodríguez, faltando cinco minutos de un partido cuando buscaba aire, viste, más o menos lo mismo. Como Pimpinela... Eh, cuarentena. ¿no? está bien, está bien, está bien, está bien. Hay algunas características que evidentemente el el Covid no les ha afectado, eso sigue igual. Sí, sí las sí, es sí. la misma de siempre, Valentina. No Pero bueno, bien, todos podemos cambiar eso. No, este, eh, como es, eh, le sumo el saludo a todos los compañeros que están escuchando la audición, a los que están trabajando y a los que están pasando enfermedad, este ahora le tocó a, a Alex y bueno, un saludo fuerte para todos los compañeros que están atravesando la, la, la enfermedad esta. Este sí, el martes pasado tuvimos, combinamos las dos cosas que se tienen que dar siempre eh, en el proceso de, de lucha de los trabajadores, ¿no? La movilización y la negociación. Participamos en esa este, movilización del, de la FUS en el marco paro nacional y este, a su vez en la tarde tuvimos una instancia de negociación a pedido de la Federación Uruguaya de la Salud este, en donde estuvo presente por la FUS Jorge Bermúdez por la ATAFU eh, Alex Soraya Katy y yo eh, la empresa con Rodríguez Dulcini y Manuel Abello y el Ministerio de Trabajo estaba este, encabezado por el director de Trabajo, el doctor Dávila. En esa instancia que fue eh, conseguida por la Federación, la Federación planteó la gran preocupación que tenía por eh, el conflicto que estaba llevando, que se estaba desatando, que se estaba llevando adelante en, en, en el campo. Este, y que es un conflicto que ya eh, lleva bastante, eh, varios meses eh, nosotros lo declaramos en conflicto en octubre y, y que bueno, y que eh, eh, esa realidad de, de, que se estaba dando, de, dando dentro de la institución este, para la federación era necesario saber eh, y buscar instancias en donde pudiéramos tener una negociación real Eh, sobre la base del conocimiento real de hacia dónde apunta la institución y por tanto que era importante este, la forma en la cual se diera este eh, ámbito de negociación y que por tal motivo la federación dejó claro que eh, o llegábamos a una instancia en donde pudiéramos negociar pero en serio este, o eh, si seguíamos con este conflicto Obviamente la Federación iba a dejar de acompañar, iba a ser parte del conflicto de, del Casmu, eh, junto con el PCNT debido a la incidencia y a la importancia que este, este conflicto y las repercusiones que tenía para el resto de, de la Federación. Nosotros respaldamos y apoyamos ese planteo de la Federación, venimos pidiendo hace muchísimo tiempo, Este, un ámbito real en donde nos sentemos a negociar, a intercambiar, a dar este, el, nuestro punto de vista ante los planteos que pueda llegar a hacer la institución, eh, desde el punto de vista hacia dónde va, eh, qué reestructuras quiere llevar adelante y cómo las quiere llevar adelante. Sobre la base y el entendido de que nosotros no estamos planteando este, eh, Nosotros estamos planteando este, participar en la discusión, aportar sobre la base del conocimiento que tenemos por trabajar en cada uno de los lugares y tener el conocimiento real de lo que está sucediendo en cada, en cada, este, en cada sector, en cada sanatorio, en cada centro médico. Eh, partiendo de la base de que eh, el conocimiento del trabajador no se puede eh, no escuchar o no se puede no tener en cuenta. Y, y, y bueno, y que por y también planteamos que bueno, que el clima que hoy por hoy había dentro de la institución era una gran olla presión que este que bueno que iba a reventar en cualquier momento, que este, eh, apoyábamos y respaldábamos la solicitud de un ámbito real de negociación. Y que, y que bueno que estábamos este, en esa instancia a la espera de, de que se nos contestara algo desde ese punto de vista eh, la empresa planteó que, que bueno, que estaba que estaba dispuesta a, a discutir y a tener ese ámbito de negociación eh, eh, de aquí en más cuidando las maneras y las formas que se, como fue planteado y de alguna manera este, lo que se nos se nos plantea, es bueno, tener un ámbito de discusión, que eso no quiere decir que podemos llegar a acuerdos o no, este, pero sí tener una mesa de negociación este, real. La empresa estuvo, estuvo dispuesta a llevarlo a cabo, pero en el marco de sentarnos a discutir este, en estas condiciones lo que de alguna manera se plantea un este, alto al fuego, dije yo, de alguna manera este, en donde mientras estuviéramos negociando hubiera un ámbito de no agresión ni de un lado ni del otro este, y bueno eh, ayer eh, este, se plantea bueno, que, que esas, este ámbito de negociación si sí, eh, por parte de la empresa era aceptado y por parte de, de AFCAPU Estaba de acuerdo que se instalara esta mesa en el, me, en el marco de la Dinatra, o sea, un ámbito tripartito, no bipartito, tripartito, este, en la semana después de la semana de carnaval, en donde este, desde el Ministerio de Trabajo, según la, la agenda este, del Director Nacional de Trabajo, nos iba a hacer llegar una propuesta de fecha para instalar y comenzar allí, la discusión de todos los grandes temas este, que, que, están, que nos están afectando. Y, y bueno, eh, por supuesto que, que resolvimos y que entendemos que es importante tener este ámbito de negociación y que por tal motivo eh, eh, este, analizábamos que estábamos facultados por la última asamblea general que decía levantar el cuarto intermedio cuando terminasen las negociaciones, bueno, nos vamos a sentar a negociar en un ámbito real serio, la semana próxima después de carnaval y, a este, y ahí estarán todos los temas arriba de la mesa. Que salga de allí esperemos que lo mejor este, para todos los trabajadores. Y, y por eso este, vamos a estar abocados a eso, a la negociación eh, de todos los temas, todos los problemas, todos Lo, este, hacia dónde va el casco, qué es lo que se plantea la prensa y, y cuáles son nuestras opiniones al respecto, va a ser lo que vamos a estar negociando este, en ese ámbito. Y después, por supuesto que este, en este periodo de tiempo eh, vamos a estar eh, eh, abocados como sindicatos a trabajar en la campaña por el voto por el sí este, para lograr el triunfo el 27 de mayo bárbaro me encantó lo que estás planteando es la primera vez en no sé en cuántos millones de años dentro del campo que tenemos una instancia de participación en la reestructura, esto es lo que vengo interpretando un poco y también eh, otro, otro suceso importante, no menor es que se desmitifica también que los conflictos en verano, después de navidad o en diciembre, enero Quedan parados. quedan parados y que se pierde, porque esto es un logro de la gente que estuvo en la calle en este proceso este es un logro de las movilizaciones esto es un logro de cada compañera de cada compañero en los sectores de trabajo entonces bueno hay que seguir en este, en este camino lo que ahora alternativa. y a esto quisiera preguntarte eh, Sonia eh, si estas instancias de negociación serían con alguna participación ¿no? Mo movilización o en el marco de eh, ¿Alguna movida como para acompañar y mostrar la adhesión y la participación a, a nuestro sindicatos. No, eh, lo que está planteado eh, este, a, ahora en este periodo es que estamos a negociar sin, sin, sin ningún tipo de elemento que pueda presionar ni a unos ni a los otros. Esto ha sido una acumulación en la cual, este, eh, de alguna manera... Eh, hemos estado golpe a golpe de un lado y del otro que nos han costado muchísimas cosas y que como trabajadores seguiremos peleando siempre por lograr defender nuestros intereses y teniendo claro que tenemos intereses contrapuestos pero sentarse a negociar saber cuál es el objetivo hacia donde apunta la institución y cuáles son los pasos que piensa hacer y que nosotros podamos este, dar nuestras opiniones como trabajadores y este eh, llegar, intentar llegar a acuerdos eh, sobre la base de que, de que queremos que que, este, que se llegue a buen puerto eh, me parece que es un elemento fundamental sin duda se ha acumulado este, en todo este periodo de conflicto y en todo este periodo de movilización y ahora llega el momento de negociar y... y este y por tal motivo vamos a negociar sin convocar a ninguna concentración ni nada, este, solo en el ámbito de negociación a nivel, este, hemos logrado un ámbito en donde participaron las máximas autoridades del Ministerio, por lo tanto este, creemos que es una instancia seria, que es una instancia en donde todos nos comprometemos a un ámbito en donde la negociación colectiva eh, sea la que esté arriba de la mesa para que logremos este, nuestros objetivos y por tal motivo este, apuntamos a ellos, ¿no? Conseguir este tipo de ámbitos a veces no es fácil se logró, lo tenemos y hay que aprovechar capitalizar, necesitamos a los trabajadores de cada uno de los lugares haciendo sus aportes haciéndonos llegar este, cuál es la realidad de cada uno de, de, de, de las diferentes áreas para poder eh, opinar discutir con fundamento en ese ámbito de negociación que cuando se tiene, hay que aprovecharlo. Y es con el objetivo de poder lograr encontrar soluciones. Siempre que nos sentamos en un ámbito de negociación, es que queremos encontrar soluciones. Además si las ahora... encontramos o no, se verá después. Pero sí. ahora llegó el momento, por suerte logramos conseguir este ámbito de negociación que, que se ponga arriba de la mesa hacia donde se pretende ir. Lo no estaba diciendo además ahora con los comités de base llevada también para el consejo y para esas negociaciones, ¿no? Está mucho más está todo más eh, aceptado y se lo lleva de otra manera ¿no? y que ya la empresa se siente a negociar y que baje, como decís vos el fuego un poco y que, que tengan claro que, que no es la manera Pasamos que, todos, ¿no? Claro, sí. Pasamos sí, todos. Pero que no es la manera de, de, de trabajar de tenemos para nosotros, ¿no? Porque sí, podemos la camiseta, los que nos ponemos supuestamente la camiseta somos nosotros y siempre tratamos de hacer las cosas bien, mal o bien, pero siempre la tratamos de hacer y tratar de que la gente se dé cuenta de que ahora hay un cambio real de todo la, lo que se está planteando. Sí, eh, eh, sí eh, es un ámbito real, es un ámbito importante y en donde Nosotros eh, nos tenemos que nutrir de, de nuestros compañeros para poder eh, ir con, las con los mejores este, elementos para, la, para, para el intercambio, para la negociación y para el debate. Es un ámbito que, que se logra a instancia de la federación y que sin duda este, es importante que la federación juegue el rol que tiene que jugar para lograr destrabar este tipo de de situaciones o para poder conseguir este tipo de ámbitos. Entonces, eh, nosotros eh, saludamos eso, creemos que, que de la misma manera que la movilización eh, de la federación convocaba a, a, este, a participar en solidaridad por el tema de la campaña de, del voto por el sí y en solidaridad con los gremios en conflicto, eh, estamos en una situación como sindicato y como federación de sensibilidad a tratar de resolver los problemas que los trabajadores de la salud privada tenemos. Sí, es un saludo también a la Federación, porque aparte muchas compañeras y compañeros estaban como eso, no como diciendo, bueno, ¿dónde está la FUS? Porque diciembre para acá fue un montón de situaciones, no solo en lo que tiene que ver con el mundo del Cajun, sino con la salud, de la privadas privada, toda. Entonces, bueno, eh, bienvenida a la, la pelea entre todos para, bueno, para atrás para frenar, para, bueno, para estar en la lucha y demostrar que en la calle se puede y que si nos unimos somos más, ¿no? Eh, Sonia, aprovecho para decirte porque el jueves que viene vas a tener que venir tú con más chicas porque después es el 8 de marzo. Uh -huh. Entonces, bueno, antes van a venir y van a hablar de sí. todo lo que quieran. Claro. Eh, porque ya habíamos organizado el que, el el que el jueves que viene, antes del 8 de marzo, ya lo jueves que falta llegan a venir, unizan para acá para hablar. Bueno, vamos a ver si la, vamos a ver si las compañeras quieren, porque a veces no les gusta mucho que le den ese tipo de indicaciones así un poquito de Si las compañeras quieren y entienden que a esa hora no están en otra actividad este que, es el que entienda la comisión de género más importante, estarán en la audición como no. La semena está acá, ¿Eh? la semana seguro está acá, tiene, bueno. Viene con, con el mate. Bueno, así bueno. tiene letra para rato, <risa> <risa> Digamos, ahora nos mandó un mensajito a Pablo que uno puso Asisper, se llama de, las, de los compañeros de Salto, que no sabíamos el nombre, ahora de lo decimos Asisper. Teníamos varios mensajes, Sonia, ya tenemos también una llamada pendiente con una vecina del entorno de Remanso de, de, de, de, de, de, de, de a toda esa zona que fue afectada por los incendios que vienen organizándose para proteger un monte que allí convive con una gran biodiversidad que se llama el monte Bilú-Atit. Y bueno, así que eh, yo por mi parte, no sé si vos tenés algo más para decir, yo me voy despidiendo de vos y lo dejo con el coco. Yo me, me voy un rato con el veto ahí en los controles. Bueno, este, eh, recordando a todos los compañeros que estamos haciendo este, la entrega de los útiles escolares, y que y que, este, que se está haciendo de 8 a 20 horas, y que los compañeros que se que, que, es? que se le entrega a los hijos entre 3 y 17 años y los compañeros nuevos que tengan que llevar este el recibo, digamos, de la eh, para tener la un registro de que, de que de que cobran la prima por hijo para poder este hacerle la entrega de, de, de los útiles lo que ya lo no venían haciendo están en el padrón ingresado si no hay ningún mujeres más los nuevos son los que tienen que llevar esta eh, hoy esta... me ha la rusa que nos obligamos de poder de, de, de Namzeche, que era, todos los compañeras, compañeros que vayan a retirar útiles se pueden llevar un alimento no perecedero para, para entregar ahí para llevar a los merenderos y a los comedores estaría buenísimo culpa a la comisión de la que nos olvidamos, es que bueno, están los compañeros que de ahora en adelante para llevar un, un alimento estaría súper bueno. Después otra cosa más era, eh, muchos compañeros preguntan para los, eh, los para los funcionarios que vienen, que están estudiando, lo que le estamos diciendo es que después que terminemos de darle todos los útiles a todos los hijos e hijas y, y, de todos, y vamos a empezar a dar los útiles a los compañeros que, que están estudiando con llamando de papel de agosto, de liceo exacto como, como todos los años el excedente de material eh, que queda se reparte entre todos los compañeros que están este, que están usando algún estudio y que, que, que promovemos que así sea y que, y que se continúe estudiando permanentemente Así que luego un, el, el mismo procedimiento de todos los años, se termina la entrega de útiles este, y, y se le Quiero que estén de estudiando. Después, de otras cosas. Hoy ahora subimos un, al Facebook una, una convocatoria que desde el voto de sí, pues, te la leo así, convocamos a los compañeros a redoblar el esfuerzo por lograr el triunfo del sí el próximo 27 de marzo, participando en las mesas de AFCAMU a través de los comités de base que están en la puerta de cada local. Exhortamos el uso de distintivos el uso distintivo de la campaña por decir fuera de los ámbitos institucionales toda la campaña de difusión dentro de la institución estará limitada a las parteneras gremiales en donde Afcamo ejerce derecho legal de la existencia de estas y es el único responsable de colocar o quitar su contenido esto para todos los compañeros que estaban preguntando bueno, sí, lo, lo este, comunicado lo sacamos en el día de hoy eh, Primero porque sí es cierto que, que uno no puede estar este, en el lugar de trabajo con distintivos este, que señalen eh, su, su opción eh, de votación eh, este, y por tanto ese tipo de cosas lo tenemos que usar fuera de la institución. Este, pero sí, eh, dentro de la institución, las carteleras gremiales son... Eh, una de las tantas herramientas que el sindicato tiene que están pautadas por ley y que este, eh, esas carteleras gremiales la responsabilidad de lo que allí se pone es exclusivamente del sindicato quien pone este, lo que entienda como en este caso este, la convocatoria a votar por, por el sí el 27 de marzo y es el sindicato quien eh, coloca El material en la cartelera es el único que lo puede poner o sacar. Como hemos tenido algunas este, carteleras en estos días que han sido, este, eh, digamos, violentadas, eh, lo hemos hablado con la institución y, y efectivamente está claro que esto es así y por tanto se repuso todo el material que se había sacado este, y le aclaramos a los compañeros que... Este, que bueno, que lo de la cartelera gremial es una herramienta nuestra, que la pone el sindicato, que en materia que vaya va ahí, es, este, es de nuestra responsabilidad y que lo sacamos solo nosotros. Ningún mando medio se le puede ocurrir tocar este, una cartelera como ningún compañero, este, ningún otro trabajador. Por lo tanto, es eso, eh, tener claro que sí, que es cierto, que dentro de la institución no vamos a estar entregando volantes, ni vamos a estar haciendo ninguna campaña en la puerta, por horario de trabajo, en una tarea militante Los trabajadores estaremos charlando con trabajadores, con usuarios y con la población en general sí, se les con todos los compañeros comité y yo la mesa que ahora la, la semana que Bueno, señalte, te mandamos un beso y gracias por atendernos y contarle todo a, a todos los compañeros Gracias a ustedes por estar ahí Bueno, seguimos Chao, señalte Seguimos con la polla o... tenemos unos mensajes ahí, y los leemos pero rápido mientras el veto busca el LP no somos nada. No Soy sé. escucho compañero desde casa, desde casa, gracias a Casmu por los útiles, para mi hijo saludos. Eh, una compañera acá, ¿eh? después tenemos otra compañera, otra eh, otra persona que dice, yo estoy sentada en la compu pero bajito por adentro puedo escuchar la polla, el palo. Bueno, un saludo para todos Y ahora vamos a hablar con, con Cata una, con, una compañera de remanso Por todo el tema que estaba diciendo Javier Así que igual Javier estaba con, con el otro Tratando de, de poner el, el tema de la polla. Hola ¿qué tal, buenas tardes. Sí. Estamos con la cata que no sé, debe estar eh, por allá por la cantera, por aquella zona, un montón de ar, una biodiversidad, hay zorro, ahí el monte Pilú. Eh, ¿a, ¿a ti? estás por ahí, Cata, ¿dónde estás? Hola, ah, buenas, buenas tardes, todo movimiento todo es? ¿Cómo andan por ahí. Acá tranquilo, este eh, tosiendo un poco pero bueno. No, la o sea, recuperación. en recuperación. Habíamos quedado con, en hablar con vos, y bueno, sucedieron un montón de cosas y eh, bueno hoy se da esta suerte de comunicación, queremos que nos cuente. El jueves pasado ustedes tuvieron una reunión con, con el intendente de Canelones, el intendente canario, eh, una instancia de negociación, de información, contanos más o menos una y charla. Tuvimos una charla en donde nosotros presentamos algunas cosas. Antes de eso quería hacer como un pequeño resumen de qué es la, de cómo es la situación de Neptunia, porque hay algunas personas que no saben y venirles a con la reunión de Urfi es como lo último de un proceso que tenemos de hace un año y medio más o menos, en que estamos reivindicando algunas cosas. En Neptunia ya es un, una zona que se caracteriza por, por, por la lucha por territorio. Y ahora hace un año y medio. Eh, eh, El grupo de vecinos está por el territorio vivo que se encuentra entre la ruta intervenir y el ruta 10 y la calle Venus. Es un monte grande eh, que está siendo eh, subdividido, parcelado por una empresa que se llama Maxi Plus Sociedad Anónima, y cual la intendencia le está firmando todos los permisos y está todo en una situación bastante turbia, no tiene estudio de impacto ambiental, no queda claro quiénes son los dueños del territorio. y eh, Nosotros entendemos que hay muchos ilícitos y también entendemos que la participación ciudadana es importante y que nadie nos está consultando por la situación y que de un momento a otro, en horarios insólitos, se empieza a, a devastar toda una zona verde. A eso se le suma a finales del año pasado los incendios que fueron durante varios días consecutivos a donde se entendió que eran incendios provocados, eh, Y, eh, bueno, estamos haciendo todas las denuncias pertinentes en los distintos niveles. Se ha hecho denuncia en el Ministerio de Ambiente, se hizo una denuncia judicial, se pidió un recurso de amparo que se denegó, apelamos y se denegó nuevamente. Es decir, llevamos mucho tiempo trabajando tanto en la calle como en otros ámbitos, en los ámbitos burocráticos y legales, para llegar a una respuesta que es lo que más o menos llegamos a la semana pasada con la reunión que tuvimos con Orsi y con Ashville y con el alcalde Montero, en el cual nosotros le presentamos y le hicimos una presentación de todas las, las irregularidades que se están presentando. Y ahí nos dieron, nos dijeron que se llevaban todo este material para analizarlo y vamos a tener una reunión el próximo viernes a las 9 de la mañana que convocamos a toda la gente que quiera acercarse ahí a apoyarnos, que va a estar bueno. Y este domingo vamos a hacer una volanteada también en la zona de del peaje en, a las 5 de la tarde. ¿En dónde se concentrarían eh, la semana que viene? La semana que viene en Alcaldía, enfrente al skatepark park. ¿En Salinas? En Salinas, sí. Bueno, bien, o sea es entendible lo, lo que le plantea de los vecinos, eh, sí, es un pulmón verde, te contamos poco que capaz que no, no ha pasado por allí, y después que hemos tenido desde el peaje del arroyo Pando hasta el puente del Parque de Plata, muy pocos espacios estas características, el otro espacio sería el que está en el 14 que también fue incendiado y bueno es, un, es muy evidente el, la especulación es muy, hablábamos ustedes el jueves pasado que los escuché eh, de eso, ¿no? de cómo se generan también situaciones para bueno la enfermedad para después ofrecerte una cura esto es lo que se está viendo esto es lo que se está observando ¿no? ahí lo lotean, lotean, lotean y bueno Una, una pregunta acá y el tema de la empresa esta que está que está loqueando y todo esto aparece no aparecen, aparecen, aparecen. Ay, la empresa ay. es una es, eh, es una sociedad anónima es decir aparece poca pocos titulares responsables de eso es una empresa que ya tiene antecedentes en el año 2016 de haber fraccionado también de una forma bastante ilícita uno un previo ya dentro del romance de Neptunia Eh, con, con, con algunas particularidades, ¿no? porque la Intendencia le concede algunos permisos excepcionales, como predios de, de 400 metros cuadrados, cuando la reglamentación, la reglamentación plantea 800 metros cuadrados, con falta de estudios eh, del estudio de impacto ambiental, eh, y con... Es decir, una irregularidad tras otra. Estas irregularidades del 2016 fueron constatadas. Esos hicieron movimientos de territorio cuando no se podía hacer movimiento de tierras en esa zona porque era una zona donde se especulaba que podía llegar a haber restos de desaparecidos. Y ni siquiera a esta empresa se, se le han cobrado las multas correspondientes a estas irregularidades en el año 2016. Eh, ¿Hola? Sí, ¿te escuchamos? Sí, hubo algo que hizo un sonido, perdón. Entonces, eh, nosotros entendemos de la forma en la que nos estamos, en lo que estamos recibiendo y en la forma en la que recibimos respuesta, que, que no, no, no nos están queriendo escuchar ni a, las, ni a las irregularidades, que nosotros algunos pensamos que ya son ilegalidades, es decir, entran en un, en un parámetro de que si el gobierno no responde, si las autoridades no responden, están siendo responsables de lo que está pasando. Y las respuestas son evasivas y o si no nos responden de que los papeles esos pueden llegar a aparecer, como el estudio de impacto ambiental, el estudio hídrico y el estudio de impacto arqueológico, porque a todo esto en esa zona se han hecho, ha habido hallagos líticos. Es decir, es una zona que habría que pensar mucho y considerar mucho y tendría que haber la participación de la gente del barrio y de la gente de la zona, porque no es solamente el barrio del remate de Neptunia, es todo el rema, es toda Neptunia y tenemos. Está en una situación bastante particular la gente del Pinar también, la del Pinar Norte, con una situación también de fraccionamiento y de venta de territorio. Es decir, no como que se, nos plantean que somos pocos y que no somos representativos, pero igual no se está haciendo escucha de lo que nosotros estamos planteando. Y, y bueno, eso nos pone en, en, en conflicto. Es decir, nosotros estamos en conflicto de tiempo. Eso nos sigue reafirmando. El la representación también puede ser de uno o dos sea, es una representación igual, ¿no? Eso que, que, que dice que es poco, es una falacia total. Bueno, sí, que, y, claro. y nos movemos bastante para ser pocos, es decir, hemos cumplido con todas las burocracias que se plantean pertinentes al caso. Si se, si se sigue haciendo omisión vamos a tener que a, eh, ajustar otras medidas de lucha que van más allá de las burocráticas y de repartir volantes en, en la ruta. Sí, eh, vuelta bueno, el tema de los volantes, Cata, si la gente Escuchando, y escuchando o acompañarlo y el domingo nada, ¿sí? a las 5 de la tarde entre las 4 y las 6 de la tarde en realidad vamos a estar haciendo una, volante, una repartida de volantes artística a modo de performance también en donde se convoca a, a, a llegar y a repartir volantes y después el viernes 4 tenemos la reunión con, con estas autoridades en donde eh eh pedimos también la convocatoria y el acompañamiento de cualquiera que quiera acercarse, ya sea de los medios como de cualquier particular que quiera arrimarse las movidas que nosotros hacemos son más bien artísticas, no, no son una concentración sino que se pone música y hay performance no sé, ¿Y el, es el 4 de marzo teniendo? a qué hora a cantar? El 4 a las 9 de la mañana en el Skype Park sí, Después, de si llega a ver el domingo la repartida de volantes la vamos a hacer el martes esa es la fecha tentativa que hay no está asegurado pero seguramente si llueve el domingo lo vamos a pasar por el martes en el Skype en la febría no me quedó claro eso, disculpen la repartida de volantes es en el peaje en el peaje mismo bien entonces ya lo adoptamos así lo y otra cosa que quería decirles que si podían y para todos los que estén interesados de los que estén escuchándome hay información en el instagram de Biluatip Y en el Facebook de Bilu Atit Ah, repetirlo de vuelta eh, Es Bilu Atit, Bilu Atit es el Instagram Y el Facebook es Bilu Atit no. En el Facebook Hay colgado un montón de, de, de Material audiovisual que se ha hecho Interesante y en ese se va Manteniendo al día la información Para todos los que quieran estar atentos Bueno, pues un compañero de ustedes David, que nos están mandando combo, en los mensajes, en los folletos, y la convocatoria, así que ahora bueno, en un rato ya lo subimos también para, para que lo vean la gente de, de Afcamo y toda la gente que quiere Afcamo en las redes, Bien, muchísimas gracias. Bueno, un saludo a toda la gente por el que está luchando por, bueno, en contra de este terricidio, ¿no? así que está metiendo esa fuerza desde ahí. Un saludo a la gente de Baliza que hoy estuvo resistiendo una... Un Exactamente. La tierra es para el que la habita... ...y para el que la habita cuidando el entorno... ...eso hay que tenerlo en claro... ...estos proyectos devastadores del progreso... ...que son nefastos... ...que son simplemente este, especulación inmobiliaria... ...y guita para unos pocos amigos... ...entonces... Esta lucha es más que importante y bueno, y la acompañaremos en todo lo posible. Así que un saludo grande a la gente de Pinar, de Remansa Netunia, las cumbres de Netunia, de Pinamar y podemos ir hasta Marindia y un saludo a Guasubira Asimismo, un saludo enorme a la gente de Santa Catarina que está, bueno, está todos de vuelo. Así que un saludo enorme. Cata, ¿querés decir algo más? Eh... No, y, eh, en realidad lo que quiero comunicar a la gente en general es que las cosas se consiguen eh, haciendo cosas. Es decir, no podemos ver la injusticia y ponerle un me gusta en, en, en, no sé, es decir, que hay que accionar y hay que activar. Desde la práctica surgen las respuestas de las cosas. Nosotros estamos activando hace mucho tiempo y surgen estas conversaciones con estas autoridades para ver si resolvemos algo. Es decir, hay que llevar a la práctica, llevar al cuerpo la lucha. Bueno, muchísimas gracias a usted. usted. Gracias a usted también. Buenas tardes. I'm a man of few Pidiendo, sí, o, no, la próxima vez por si sí, no sabemos no sabemos si estamos así o sea hay que tiene que participar la gente dijo la cata si sí, ya tú lo dijo claramente hay que participar las cosas se transforman haciendo en la calle y haciendo y poniendo y el cada cuerpo en la cabeza y todo. el corazón ya está pues además hay que empezar con eso ¿no? a mover a la gente a tratar de que venga a los lugares donde están los comités, donde están todas las cosas para si no seguimos sí, en la misma quietud. y bueno ahora dentro de poco empezamos con la mesa de, de la mesa de, de la puerta de la mesa del de, comité de sí para el voto de sí así que vamos a precisar gente también que se arrime que apoye eso bueno sí, un saludo david eh, y compañero de canta que nos manda los afiches eh, le decimos que mande los afiches afcoafco@hotmail.com así ya nos queda y de ahí ya lo podemos subir eh, bueno un saludo a toda la gente que nos mandó un mensaje un saludo un saludo para Paica en Embargar allá y un enorme abrazo porque también una compañera muy eh, copada y luchadora la Cota se nos fue en enero así que un saludo bueno mañana nos vemos el jueves que viene